precisamente aquí donde con, conmemoramos nuestras victorias te decimos junto a nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo hasta la victoria siempre Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Por esas ideas Seguiremos luchando, lo juramos, un abrazo solidario a Dalia, a Raúl, a tus hijos, hasta la victoria siempre comandante. Estamos como nunca unidos para seguir luchando y para seguir liberando a los pueblos del mundo, a la cabeza del pueblo cubano y los comandantes. Para terminar, ayúdame a decir, que gloria fidel, que viva Cuba. Los pueblos antiimperialistas del mundo. ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias. Hoy más que nunca te digo aquí: cuenta con la revolución bolivariana, cuenta con Venezuela. Hoy más que nunca unidos, hoy más que nunca juntos para seguir transitando los caminos y abrirle el horizonte al siglo XXI al cual tenemos derecho. Fidel, ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que viva Cuba Libre! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Raúl!